La balabrota del volcán pa, Para decir lo que muchos saben Dib da, dib, Da vida no, La Turba FM 99.5 Dentro de la Red Nacional de ¿Medios Alternativos? Búscanos en... W. -W Ave Samafaga, RNMA. Ave Malifaga, Radio Zumba la Turba. Ave FM 99.5. Ave malífaga Ave Animo Befaga. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya, Rayo Zumba la Turba. La turba. Escríbenos a rayosumba la gmail.com Acá en Zumba, la turba en los estudios de nuestra radio comunitaria colectiva, aquí en el centro de la ciudad de Córdoba Capital. Y como les contábamos recién, en ese, en, ese, en esos minutos que les grabamos al de las Mañanas, estamos aquí con las compañeras de la Coordinación Baladren, con Natalia, Mari y Roberto, que recién acabamos de, de esparramar un par de unas bombas ¿no? de reflexión y, y de preguntas sobre este mundo en el que vivimos y, y cuáles son los criterios desde los cuales se construyen ¿no? esos parámetros de quién tiene más, quién tiene menos y por qué no. Eh, y hablamos de, de, del bueno, de, de lo, del cimbronazo que también nos genera en estas latitudes que, que compañeras del Estado español vengan a contarnos estas historias de, de la lucha contra la precariedad y la pobreza así que si, si les parece eh, vamos a, a, a profundizar un poquito más en eso, a ver de qué se trata hace un rato eh, nos contan de la renta básica no Una, Una, una idea de que se puede, por derecho, porque somos iguales, eh, poder tener oh, un estipendio, un ingreso, una garantía de, de ciertos recursos económicos que me permitirían a mí eh, zanjar las necesidades. Es esa la idea, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y cómo se construye eso en un marco de, de un paradigma de trabajo salariado sumamente instalado? Y de, de un modelo de sociedad En la que se supone que todo depende De mi acción individual y tengo Lo que me merezco eh, ¿Cómo le contestan eso a ustedes A, a las personas que eh, Recuperando, ¿no? Baladere tiene esto Como un, uno de los ejes de trabajo Más esparcidos En, en un marco de trabajo social Le llaman ustedes eh, Un trabajo eh, De más de 30 años Bueno, nosotras Esto que surge mucho, ¿no? Lo del tengo lo que me merezco, bueno, y quién dice lo que merezco, ¿no? Y quién merece. Nosotras entendemos que, que la, la diferencia entre empleo y trabajo, o sea, cuando llega un momento que, que llega la industria, se le quita a las campesinas, a los campesinos se les quitan las tierras y, y es en ese momento donde se inventa el trabajo asalariado, que es como... ...quien tiene un empleo o quien tiene un trabajo es quien trabaja la tierra... ...y otra le tiene que dar un salario y automáticamente... ...todo el resto de trabajos uh -huh. que quedan fuera de eso... ¿no? ...de ese intercambio de salario... No, ...parece que no son trabajos que no son empleos... ...pero son trabajos que están sosteniendo al mundo... Uh -huh. ...nosotras desde ahí hablamos sobre todo el trabajo de los cuidados... ...y, y bueno, me llevo a esa parte histórica... ...me lo llevo aquí, al, al aquí a la que nos planteáramos todas... Eh, qué trabajos son socialmente útiles y qué trabajos son socialmente inútiles o, o tóxicos para pa la vida, que lo que entendemos que no puede ser que tenga un salario una persona que esté construyendo coche o construyendo armas y, y, y que una persona que esté cuidando criaturas o que, pues que no sé, que una cosa se entienda como trabajo y otra como no, ¿no? cuando para sostener la vida necesitamos unas cosas y no otras una especie de cuáles son los trabajos visibles y los invisibles podríamos decir uh -huh. visible invisible y sobre todo socialmente útil para que la vida siga ¿no? uh -huh. los que necesitamos y, y luego la diferencia entre si yo limpio la casa de otra si me pagan y si estoy trabajando pero uh -huh. si limpio mi casa no estoy trabajando ¿no? entonces uh -huh. como esa necesidad de tener que salir al mercado y a, y a cumplir las pautas que nos uh -huh. pone el, el sistema capitalista Y entonces desde ahí nosotras nos interesa como poner eso en cuestionamiento y, y bueno, partiendo de eso, de esa base y luego partiendo de que nosotras ya caímos hace años en la cuenta de que n no es real lo del pleno empleo, o sea, no uh -huh. es posible el pleno empleo, no hay empleo para todas ni lo va a haber empleo como ella, como el Capital entiende... Uh -huh. Eh, que, que tiene que ser entonces desde ahí no hay, no hay pleno empleo para todas pero sí hay riquezas para todas hay tierras para todas hay abundancia en, eh, en nuestras tierras y todas tenemos un papel en, en seguir construyendo la vida y desde ahí la riqueza que hay se tiene que repartir Eh, que hay trabajo para todas también, claro. eh, a pesar de que no haya pleno empleo. Uh -huh. Qué interesante. Ustedes están entrando al, quizás al centro neurálgico desde donde pensamos la distribución de la riqueza también, ¿no? Eh, ¿Y cómo han ido caminando es, eh, este eje que bueno, que tiene muchos años de trabajo? O sea, ¿A través de qué acciones? ¿Cómo lo trabajan territorialmente los colectivos? Bueno, no, yo traigo el recorrido es largo y... ...y siempre hemos tenido como muy claro... ...que el debate tiene que estar en la calle... ...y que tiene que estar en, en los barrios, ¿no? Entonces, en nuestro caso en, en Andalucía... ...ayer nos llamaba la atención en la marcha... ...por el salario social con las compañeras de EO... ...que en Andalucía existe una prestación social... ...que se llama salario social, ¿no? Uh -huh. Y que va destinado a familias empobrecidas, ...que tienen una cuantía establecida... ...que tienes que recorrer un laberinto burocrático muy amplio... ...pero que, bueno que de alguna manera las familias que no tienen nada pues pueden acceder relativamente fácil, porque luego los tiempos y los plazos son, son largos, pero bueno, relativamente fácil pueden acceder a ese tipo de, de prestación, ¿no? Entonces nosotras, el trabajo que hemos desarrollado es partimos desde ahí, nos vamos a, a la calle a charlar con la gente de, bueno, ¿conoces el salario social? Sí, ¿vale? Y ¿sabes qué es? existiría la posibilidad de tener un derecho que se llama renta básica y ahí empiezas a, a contarle ¿no? pero siempre un trabajo muy, muy informativo en la calle y también me parece interesante rescatar aquí en el aire la experiencia de los puntos de información de derechos sociales ¿no? que esa experiencia es un espacio en el que nosotras acompañamos a la familia empobrecida acerca de ...a qué tipo de prestaciones sociales pueden acceder... ...y, y si no se las están dando... ...que se denuncie, que se visualice en la calle... ¿no? ...entonces por un lado está como la información... ...que la estamos dando en la calle... ...o cuando la gente... ...o las familias en pobrecías vienen a ese espacio... ...a informarse o asesorarse... ...y eso nos da la posibilidad también... ...de eh, tener datos reales... ...de cuánta pobreza real hay en nuestros barrios... ...y en nuestras comunidades ¿no? ...porque... La, ...la pobreza que publican las estadísticas públicas... ...siempre esconden bolsas bolsa de empleo, ¿no? Entonces... ¿En otras modalidades de trabajo exacto, precario de exacto. o sea, sí. Y entonces, pues eso, estamos informando... ...y estamos denunciando en la calle... ...que no se están cumpliendo las políticas públicas, por ejemplo. ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, para entender un poco... Eh, ...desde coordinación baladre, o sea, más allá de del territorio puntual, eh, han desplegado esta estrategia de puntos de información que sería un cómodo. Eh, ponemos una mesita y hablamos con la gente, o ellos nos contactan, ellas... como operativamente en el día a día funciona eso? Por ejemplo, en Tenerife, en La Rotava, uh -huh. hay un espacio, un centro social que se llama La Casa, uh -huh. y tiene dos días a la semana está puesto el punto de información, aunque uh -huh. la gente pues viene a cualquier momento del día, a cualquier hora y tenemos es un espacio físico donde podemos también buscar información, cualquier duda que nos quieran preguntar. Uh -huh. Esto es muy también de baladre, ¿no? Que es como la misma herramienta, pero luego cada uno en su territorio la lleva a cabo como puede, como quiere y como y como la realidad le permite. Y entonces pues hay desde territorios donde, como dice el compa, pues está la oficina en sí, algún local donde la gente puede ir. Luego hay otros territorios que sí que van a lo mejor pues más haciendo trabajo de calle, de información de calle por los barrios y hay otras compas pues que… ...llevan en los barrios tejiendo uh -huh. red... ...y haciendo trabajo comunitario un montón de años... ...y ellas mismas son en sí el punto de información... ...que andurrean para un lado y para otro... Uh -huh. ...y que la gente les para y... ...entonces pues... ...es muy diverso. Uh -huh. Está bueno pensar también como... eso, estrategias que van adoptando... ...la forma que el, que el territorio posibilite y demanda. Uh -huh. Y... Eh, eh, ...ay, me están corriendo el micrófono. Eh, bueno... Volviendo un, un poco a eso también que decían, de, que me llamó muchísimo la atención, me parece sumamente interesante, de cómo esto también a ustedes les permite una, como una especie de retroalimentación para tener, empezar a manejar ciertos datos, ¿no? de ciertos datos por fuera de los oficiales que les permite ir repensando o reconstruyendo la, la, la mirada sobre qué es lo que efectivamente está sucediendo en los territorios. Eh, ¿Tienen algún mecanismo de sistematización de esa información o, o cómo la trabajan? No, que no hay, yo, yo diría que la trabajamos desde, desde la viva experiencia, desde el compartir desde lo humano, el, esos encuentros, bueno Cada organización, cada colectivo en nuestro territorio, pues desde el compartir, oye, uh -huh. que es lo que estamos viviendo, mira esta información, mira lo que me ha dicho tal vecina, eh, vamos a denunciar esto, mira lo que uh -huh. está pasando, lo que no, y luego entre entre nosotras, Baladre, cuando nos reunimos, pues ponemos en común, pero de eso, desde lo humano, desde uh -huh. el compartir, o, o sí que mandarnos por las redes, no, informaciones, pero pero desde ahí. Desde ahí que no es poco. Mm. También, mm. eh, porque también vi que tienen una serie de publicaciones en la página web, o sea, intuí que podría venir por ahí, ¿no? O sea, ese trabajo, eh, como lo han re realizado algunos compañeros puntualmente, tiene una dimensión así también de trabajo. ¿Te refieres a los materiales? Los materiales que están publicados en la web, sí. Bueno, esos materiales están escritos... ...por nosotras uh -huh. y desde nuestra experiencia pa práctica... ...y el hecho de publicarlo, ponerlo en, en papel... ...nos sirve también como de, de visualizar fuera... ...lo que está pasando adentro de, de nuestros barrios... ...de compartir con otras compañeras... ...cuál está siendo nuestra experiencia... ...no quiere decir que sea la mega experiencia... ...pero bueno, que es nuestra experiencia... ...y que nos está sirviendo... ...para poder tejer con la gente uh -huh. con la gente en la calle... ¿No? ...y también porque me parece que... ...que las reflexiones no tienen que quedar como dentro de los grupos... ...sino que las reflexiones tienen que salir fuera... ...que parece que, que solo publicamos cuando tenemos una certeza real... ...al 100% uh -huh. sobre cómo se debería de trabajar esto, ¿no? Uh -huh. A mí eso me parece importante de... ...mira, no lo tengo todo resuelto... ...nuestras uh -huh. dudas y reflexiones están yendo por aquí... ...y bueno, te las compartimos, uh -huh. ¿no? Y que lo interesante es que también, o sea... De, ...dentro de, de este eh, capitalismo en el que vivimos... ...y el desarrollo tecnológico las nuevas tecnologías nos están posibilitando poner en circulación estas discusiones y que yo creo que o sea, tienen una potencia muy especial ¿no? de esta posibilidad de compartir y que como vos decís, no necesariamente tiene que ser una idea super acabada porque en realidad eso es una mentira, ¿cuál idea es super acabada? y tienes ahí la posibilidad de seguir multiplicando los pensamientos y disparando pues, también eh, reflexiones, está eh, muy bueno si les parece, eh, me gustaría que nos contaran un poco cómo es lo de la amnistía social, ¿no? Ustedes recién contaron a ver eh, de qué forma eh, se puede eh, como proteger o eh, amparar a aquellas compañeras que en el legítimo derecho de salir a la calle y reclamar eh, por sus condiciones eh, se encuentran después procesadas, judicializadas, detenidas. Y bueno, eh, yo eh, les quería preguntar... ¿Cómo funciona esa propuesta? ¿Cómo la están pensando? ¿Es un recurso de amparo institucional desde los estados, internacional? ¿O, o ¿De qué se trata eso? Nosotras vamos a por todas, <risa> vamos a conseguirlo con todas, pero entendemos que, que la primera fase o el proceso en que estamos ahora que tiene que ser un proceso de calle de hablar con la gente, de estar con la gente, uh -huh. y siempre desde abajo, ¿no? Nunca desde arriba, de usar las instituciones y después llegar a la gente, sino desde la gente hacia arriba. Uh -huh. Y como comentaba antes también, que, que no es solo para las personas activistas que han sido multadas por acudir a una manifestación o por parar un desalojo, sino que va más allá de todas las personas que están empobrecidas que están sufriendo represión por no tener cómo pagar la casa, que le están echando sí. sus casas por la luz, el agua, por no tener para comer, ¿no? Uh -huh. Que es algo más genérico que nos afecta a todas, ¿no?, este sistema. Uh -huh. Uh -huh. Para nosotras sobre todo es importante, nos pasa como con la renta básica, más que cómo hago para que el Estado me... cómo le exijo al Estado esto, es cómo ponemos en común en la calle con la gente... Esta situación y cómo, cómo hay un, un cuestionamiento de lo que ocurre con el tema de la amnistía social, sobre todo el cuestionamiento de la represión, de quién la está ejerciendo, de quién son los culpables de todo lo que está pasando, de todos los delitos que ellas dicen que hacemos pero que en realidad son... Eh, no, no son sus delitos, son las uh -huh. consecuencias de su, de los bocaos que nos están pegando a la vida uh -huh. y, y el poder compartir con la gente en la calle eso, el darle la vuelta a que, a que no somos culpables, a que no estamos haciendo nada malo, a que no hemos cometido ningún delito y a que el delito lo están cometiendo ellas. Y desde ahí exigí que, que se quiten todas las listas negras donde nos tienen, que toda la gente que está encarcelada, presa y multada por todas las situaciones de empobrecimiento que ellas generan Que se, que se eliminen y, y eso, y que sea un, un cuestionamiento más de base de lo que ocurre. Sí, la propuesta de amnistía social, así como lo, el más práctico, tiene un recorrido de un año que, que se está articulando en torno a encuentros y, y que ahí participan pues desde colectivos sociales, organizaciones sociales o, o gente que venía más trabajando el tema de, de la represión y que ponemos en común cómo podemos abordar. La, las causas represivas que tenemos cada, cada una en nuestro territorio y ahí como que, que hay diversidad ¿no? porque la represión tiene mucho rostro, porque hay gente que tal vez le, le interesa más el enfoque jurídico de cómo se podría articular una ley que el Estado pudiera garantizar esa amnistía social, hay otras compañeras que, que tal vez han trabajado, que hemos trabajado más el tema de, de género, que aporte feminista tiene la la propuesta de amnistía social ¿no? y, y suma y sigue, ¿no? Pero eso que sí que siempre tenemos claro que tiene que ir desde la calle y, y que hay un montón de enfoques dentro de la palabra grandota que es la represión, ¿no? Qué interesante porque me parece que o sea conceptualmente están trabajando del mismo eje que con la renta. O sea, ¿quién se merece qué cosa, ¿no? Y en ese qué merecer, qué atribuciones me puedo tomar yo para reclamar o para salir a la calle, para organizarme, ¿no? eh, Creo que eh, está, está bueno. Al, o al menos a mí me están disparando un montón de cosas re lindas para pensar. Eh, y no, me gustaría que nos cuenten un poco.. Eh, Bueno, las realidades, lo que están comentando ustedes puntualmente en sus territorios. Recién contábamos que vienen desde el Estado Español, pero eh, Natalia y Mari desde Andalucía, ¿está bien? Uh -huh. Y eh, vos, Roberto, desde las Islas Canarias. Eh, sí. Bueno, nos pueden contar un poco de cómo se está viviendo. Eh, ustedes ya se van a llevar de acá un poco todo lo que estamos haciendo y es un poco lo que compartimos en el día a día eh, cuando sonamos, radiamos aquí en este medio comunitario. Pero bueno, queremos escucharlas a ustedes ahora. Pues yo vengo de, de las Islas Canarias, que son unas islas que están al norte de África, una colonia española, y el colectivo el que pertenezco que forma parte dentro de la coordinación se llama Asamblea Canaria por el Reparto de Riqueza. Ahí tenemos un espacio, un centro social que se llama La Casa, que lleva más de 10 años usando ese espacio, haciendo un trabajo barrial, También tenemos una radio comunitaria que se llama Radio Pimienta uh -huh. que ya estuvo apuntando los contactos aquí para, uh -huh. sí, sí, para compartir somos, experiencias. Vamos a quedar sí. Y eso es, eh, comparte con lo de Baladres, después también donde vivo yo en la capital, también un centro uh -huh. social ocupado que se llama Taucho, que lleva uh -huh. 24 años ocupado. Uh -huh. Y también por cosas de cercanía de la isla, la lucha con el pueblo saharaui que uh -huh. nos toca muy de cerca y. Y actualmente hay muchísima represión y nos toca, uh -huh. no viene muy de cerca. Uh -huh. Y después también las islas con el tema de, de la tierra, que se nos ha vendido que la solución para salir de la crisis es el turismo. Uh -huh. Y como las condiciones climáticas allí, playas y temperatura muy buena, pues se están cargando la isla con hoteles, edificaciones. Uh -huh. Y estamos eso, en un grupo de defensa para proteger. Bueno, en el caso de Andalucía, eh, Andalucía digamos que es un, un territorio amplio, es, está al sur del estado español, ¿vale? y es un territorio muy muy rural, para que se haga una idea la, la gente que nos está escuchando, es un territorio que, que pasa lo de siempre, es latifundio, que tiene grandes extensiones de tierra. ...que esas tierras que están en manos de muy pocas familias... ...y que además la producción de esas tierras... ...se destina al monocultivo de olivo ¿no? uh -huh. ...que es el que hace el aceite... ...y que esa producción además... ...pocas veces se queda dentro de, de Andalucía... ...siempre va fuera... ...tanto para otros lugares del Estado español... ...como para el resto de Europa... ¿no? Uh -huh. ...ese es como así la, la fotografía de Andalucía a nivel de datos sociodemográficos, si, si quiere en Andalucía vivimos unas 8 millones de personas contando a las personas migrantes que no están regularizadas también y que dentro de ese marco de 8 millones vivimos un millón de personas por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Y de ese millón de personas por debajo del umbral de la pobreza hay algunas, no tengo el dato exacto ahora aquí, algunas bastante y, y, y, y creciendo, que viven en, en riesgo de exclusión social o que ya están en exclusión social ¿no? esa es como la, la fotografía grandota de Andalucía En nuestro caso Natal y yo vivimos en la ciudad de Málaga uh -huh. y Málaga es una ciudad de 700.000 personas y que nuestro trabajo fundamental de la ciudad se ubica en un barrio periférico a la afuera de la ciudad que se llama Palma Palmilla ¿no? uh -huh. Nosotras allá trabajamos a través de una asociación que se llama Zambra ...y que tiene un recorrido de más de 20 años... ...de trabajo social, comunitario... Uh -huh. ...en el barrio desarrollando diferentes iniciativas ¿no? uh -huh. ...que nos permitan relacionarnos con las vecinas... ...desde el día a día, desde lo más práctico uh -huh. ¿no? ...así como la, las más recientes que... ...que en estos 20 años de lucha... ...estamos desarrollando... ...Nata yo me lanzo y ahora tú si quieres... Sí, ...me vas sí, complementando... Sí. <risa> ...en el barrio también existe una radio comunitaria... ...en la que nosotras participamos semanalmente en, a través de un programita... ...y ahí pues simplemente compartimos desde de lo que estamos haciendo en el barrio... ...o qué están haciendo otra gente fuera del barrio... ...o desde análisis más macro de qué está pasando... ...desde la política, desde la economía, desde... ...no? Eh, hace como unos cuatro años más o menos... ...se ocupó una oficina bancaria... ...que actualmente eh, es el comedor social del barrio... Se ocupó eso, con la idea de en el barrio ten, tenemos hambre, hay familias que están pasan, lo están pasando realmente mal y necesitamos un espacio donde poder atender a esas necesidades, ¿no? Esa necesidad de alimentación. Es un espacio que, que son las propias vecinas las que determinan dónde, cuándo, cómo van a buscar los alimentos y son las propias vecinas las que cocinan esos alimentos y satisfacen esa, esa necesidad en el barrio, ¿no? Los alimentos llegan al, al comedor social fundamentalmente por donaciones solidarias uh -huh. y nuestro papel ahí es más de, de acompañamiento y de visualizar que ese espacio existe en otros espacios de la, de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, con, con la alimentación, recientemente, también, hace dos añitos así, ocupamos un, un trocito de tierra allá en el barrio, que es una huerta comunitaria que se llama Huerta Dignidad, ¿no? Uh -huh. ...y que ahí lo que tratamos es plantar eh, semillas orgánicas... ...que no sean transgénicas, que no vengan de las grandes manos de Monsanto uh -huh. y compañía... ¿no? Uh -huh. ...y que la idea a largo plazo sería vincular tanto el comedor social... ...como la huerta de dignidad y que sean dos espacios que estén en relación... ¿no? ...y nuestro papel ahí es igual, es ir a trabajar la tierra, las que podemos... ...es acompañar lo que está pasando y visualizarlo fuera del barrio. ¿no? Eso es como lo que tiene que ver más con el barrio o así. Uh -huh. Luego para nosotras también es muy importante eh, no perder de vista aquello que está pasando en la universidad uh -huh. puesto que nosotras venimos también, a, digamos que una de las identidades grupo es que venimos de, de la universidad la gran mayoría de nosotras hemos podido pasar por ese espacio, somos conscientes que no todas pueden pasar o acceder uh -huh. a la universidad porque cada vez las tasas de entrada lo hace esta más cara uh -huh. y, y nosotros en la universidad lo que hacemos es un curso de, de formación para las alumnas fundamentalmente de, de trabajo social y educación y educación social uh -huh. y eso nos posibilita también pues, esto, poder llevar las reflexiones y debates de qué pasa con la pobreza, de qué está pasando en nuestro barrio y, y eso nos posibilita también que alguna ...alumna que nos escucha en el curso, que de alguna manera se enreda con nosotras... ...y viene luego a hacer la, las prácticas al barrio, ¿no? de su titulación. Y, y en esa reflexión y debate, nosotras también, a nivel baladre y, y más con, en concreto como, como Zambra... ...tenemos la distribución o distribuidora de material de las reflexiones que vamos compartiendo, ¿no? uh -huh. Esa distribuidora se llama bueno, Zambra Distribuidora y que actualmente hay más de hay unos 118 títulos en los que compartimos reflexiones desde la renta básica, el ecologismo, el, el feminismo, la educación de los nanos, como que hay un montón ahí de, de temáticas, Y que esos materiales nosotros en la universidad los lo usamos para poder estar una vez a la semana con la excusa de los materiales y estar al loro, estar atentas de lo que está pasando en la universidad también, ¿no? espacios donde también siempre es tan interesante incidir frente a tanta producción sobre pobreza o precariedad de escritorio eh, quizás ahí, eh, ir desde los territorios está bueno también como para tensionar incluso a la, lo que están produciendo ellas ¿no? Exacto. Sí. y luego también dentro de, de la asociación trabajamos y reflexionamos mucho sobre el tema de, del patriarcado ¿no? uh -huh. de cómo nos afecta en nuestra vida diaria en base a, a textos y análisis también y compartiendo cómo estamos en nuestro ámbito más íntimo más privado de cómo nos está afectando eso eso es como lo, uh -huh. lo gordote y creo que no me dejaba nada en el tintero, he hecho ahí el repaso grandote disculparme uh -huh. la extensión los que estáis ahí uh -huh. al otro lado uh -huh. <risa> pero. No. Eh, Sí, bueno, justo de ahí tocaste ese último eje que era sobre el que te quería preguntar, ¿no? Porque vos también dijiste, bueno, tenemos todo un trabajo de género Que, que venimos caminando y, y antes de que hiciéramos la transición de, desde el enredando de las mañanas hasta el especial de Zumba también habían contado que bueno, esto de la renta básica se está tramando con todos los otros ejes de lucha que, y que si bien partimos de quizás el reclamo de ciertas condiciones de, económicas o pareciera un reclamo que es meramente económico eh, se va articulando y tejiendo con estas otras dimensiones Eh, y bueno, me, particularmente eh, creo que a nosotros aquí eh, en Córdoba y en, y en, en Argentina, eh, nosotros hemos inaugurado en nuestra red nacional de medios eh, alternativos, es anticapitalista, anti, es decolonial y antipatriarcal, ¿no? Y eh, en ese marco, o sea, si bien eh, ha sido proclamático y es hacia donde queremos ir, es lo que estamos caminando, en estos últimos años eh, hemos profundizado unas reflexiones de género, de decir, bueno, pero qué pasa también en nuestro día a día en las organizaciones, también donde todavía tenemos que, más allá de reconocer en la calle ciertas situaciones, o, o entender quizás, eh, bueno, en Córdoba y en Argentina hubo una visibilidad de los casos de femicidio muy importante. Pero eso es quizás, si se quiere, la, es la, la triste cara de algo que ya no tiene un vuelta atrás y que se fue caminando en micromachismo o, o en distintas eh, etapas de la violencia machista que, bueno, que hay que reconocer antes, ¿no? Que hay que identificarlas y identificarlas también desde los movimientos. Eh, bueno, me gustaría que pudieran compartir cómo lo vienen trabajando ustedes, tanto territorialmente como también, no sé si Baladre en particular, eh, a generar un espacio de... de la reflexión sobre eso. Bueno, nosotras vivimos el patriarcado o el heteropatriarcado como, como el conjunto de opresiones que oprimen uh -huh. ¿no? o que nos oprimen a todas. Entendemos que el capitalismo no, no sería posible si, si el sistema no fuera heteropatriarcal, ¿no? porque unas tienen que estar por encima de otras. ...y desde ahí, bueno, cada territorio lo trabaja... ...por lo que decíamos, ¿no? Un poco a su manera, como puede... Como, ...como le permite el territorio... ...para nosotras es importante poner... ...o sea, poner voz a, a esas opresiones... ...que tenemos, trabajamos después de desde lo más interno... del cómo estamos nosotras, cómo, cómo podemos apoyarnos... Desde, ...desde lo más cotidiano de la vida... ...y luego pues reflexiones como por ejemplo... ...pues lo que contábamos antes dentro de la amnistía social... Porque si estamos hablando de represión, ahí sí que nos surge la necesidad de poder hablar con... De repente nos vemos con un montón de colectivos y de grupos dentro y fuera de Baladre hablando sobre la represión, ¿no? Sobre la represión, pues hablando de cárceles, multas, de represión política, de represión en los barrios era como no podemos estar hablando de represión si no ponemos encima de la mesa que es para nosotras la represión, ¿no? Desde el feminismo uh -huh. y desde ahí, pues pues compartir pues eso, que la represión no son multas, que no so, no es solo estar en la cárcel, que la represión empieza cuando a la, a la mitad de la población se nos silencia por el hecho de ser mujeres, cuando, cuando no recuerdo el porcentaje, ¿no? pero creo que el 70% de la tierra está trabajado por mujeres y solo un 5%, un 2% es propiedad nuestra, ¿no? de las mujeres, y, y que la represión... Eh, Empieza ahí empieza cuando sales a la calle y te lanzan un piropo ¿no? y te y te acosan cuando se viola. se violan un montón de derechos, cuando, cuando se nos asesina diariamente y, y desde ahí poder también no solo denunciar fuera sino también compartir con nuestras compañeras y compañeros de, del movimiento y de los colectivos cómo lo vivimos y cómo despatriarcalizar nuestras luchas que es lo que decíamos antes. Que, que le damos al final, es como que las maneras de reproducir la lucha son muy patriarcales, al final salimos a la calle con un megáfono, gritamos a ver quién grita más, eh, nos encaramos ¿no? con la policía y también es necesario, pero esas formas son muy patriarcales sí. y le estamos dando una validez política a esa lucha y sin embargo no, no vemos como una lucha política a la que se ha quedado en la casa cuidando a las criaturas mientras otra iba a la manía a gritar no uh -huh. es como que la que está en la manos y está haciendo trabajo político y la que se está quedando en la, en la casa cuidando a las criaturas o, o atendiendo otra, otras situaciones ¿no? o el hecho de comer juntas, el hecho de de cuidarnos desde otro lado ¿no? uh -huh. pues darle una vuelta a, a, a cómo son nuestras luchas, a cómo nos relacionamos a a, cómo, a quién se le da voz a, en una asamblea, quién tiene que gritar, quién no tiene que gritar, quién, cómo uh -huh. lo hacemos Y desde ahí, pues bueno, pues le vamos dando las vueltas que, uh -huh. que podemos claro. es, Y cómo se mide la fuerza política también, ¿no? De, desde, la, desde las organizaciones tenemos mediciones muy patriarcales Para entender la potencia política, ¿no? De esta cuestión de, bueno, cuánta gente movilizo Quiénes son los referentes, quién habla mejor, ¿no? Uy, me disparan tantas cosas ustedes Voy a callar porque quiero que hablen ustedes <risa> eh, Bien oye. Eh, Tenemos ahí, Isan, parece que tenemos más visitas en el estudio. Eh, bueno, estamos así de desordenanza. Y sí, me dicen acá que vamos a pasar un chivo que hace un ratito las chicas comentaban que eh, ahora se van a San Luis y después vuelven para las jornadas de economía crítica. Las Jornadas de Economía Crítica, que en este caso son las novenas Jornadas de Economía Crítica, se van a estar desarrollando ya por segunda vez en la ciudad de Córdoba, el 25, 26 y 27 de agosto, o sea, la semana próxima, en la Facultad de Ciencias Económicas. En el blog de jornadaseconomiacritica.blogspot.com.ar pueden acceder al programa y, bueno, recorrer un poco cuál es, cuál es la propuesta. Es un espacio que surgió, bueno, ya... Hace varios años, eh, más de nueve, eh, creería yo, más allá de que estas sean las novenas, en el que eh, la pregunta, por bueno, eh, ¿qué otras posibilidades del modelo económico y el, y el pensamiento económico hegemónico? Eh, bueno, está ahí rodando desde una variedad de colectivos muy interesantes y que en particular en el contexto universitario de la Universidad Nacional de Córdoba viene a sacudir bastante porque no, no hay tantos espacios que habiliten la pregunta y que muchas de las cosas que acabamos de, de compartir recién son casi impensadas así que bueno, queda hecha la invitación si si Clau nos tiene preparadas un temita musical para que bailemos y nos descontracturemos un rato y ya vamos a hacer Eh, el, el cierre, ¿no? Así que, bueno, también eh, Bueno, si te tengan ya enganchaste recién Estamos hablando con las compañeras Del Estado Español De la Coordinación Baladre Con Natalia, Mari y Roberto Estamos en el especial de Zumba Y, eh, bueno Si querés preguntarles algo A las compañeras o tenés alguna Algo para compartir Desde los canales de Zumba La Turba Radio Zumba La Turba arroba gmail.com o desde, Radio, eh, desde Zumba la Turba en Facebook nos puedes escribir. Vamos con un temita, Clau, con que nos sorprendes. Saben mis ancestros que me voy Oyen mi silencio donde estoy Tras de la puerta que se cierra Soplan tierras de opresión Por eso saben mis ancestros que me voy Oigo las monedas titiñar Y a los mercaderes celebrar saque mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar siete tambores en la noche de alta mar Va mi voz a cantar la canción de la libertad de la libertad La madera del tambor bajo el latigazo del Señor, pero me trajo el gramillero, su galera y su bastón para que siempre me acompañen mi longón. Saben mis ancestros que me voy, borrarán bajo el sol abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición le ponga precio a mi cabeza y corazón Tus ojos me hacen presa Me he puesto a pensar En las cosas que miramos Todo se hace perfecto Huele al mar que navegamos Siempre olvidando... Y estamos acá en los estudios de Zumba de la Turba Nos hemos pasado un poquito de lo que dijimos que íbamos a durar, pero por eso nunca ponemos formalmente en los flyers el, el horario de cierre, ¿no? Porque sabemos que nos charloteamos un poco más. Pero si decir, recién te estás enganchando, son las 12 menos 5... No, menos, menos no sé, menos 8, menos... <ríe> sí, menos 8 son más o menos. Eh, y estamos acá con las compañeras de la Coordinación Baladre del Estado Español. Estamos con Nati, Roberto y Mari. Y ya venimos charloteando hace un rato, preguntándonos por eh, lo que yo llamaría los conceptos neurálgicos del capitalismo. Pero bueno, eh, si te perdiste la primera parte, ya la vamos a colgar en nuestra página web. Eh, y bueno, ya estamos cerrando. Así que yo tengo ahí la, la pregunta de oro. La pregunta que nos hacemos, eh, quienes venimos transitando es, ¿cómo es que una coordinación, un espacio que articula en red, eh, eh, colectivamente, horizontalmente, un montón de colectivas que trabajan territorialmente, hace 30 años que viene trabajando y caminando estas historias. Así que, bueno, los que, nos gustaría contar un poco cómo surgieron, y bueno, la, la metodología de trabajo ya la contaron antes, pero bueno, quizás también cómo se fue definiendo esa forma de trabajo. ¿no? Uh -huh. Bueno, Baladre parte de... ...como siempre desde una realidad muy concreta... ...de un territorio muy concreto... ...al norte del Estado español... ...concretamente en la ciudad de Vitoria... ...a partir de, de una experiencia... ...de la Asamblea de Desempleadas de la ciudad de Vitoria... ...allá por los años 80 ¿no? Uh -huh. Ellas son compañeras que, que se empiezan a cuestionar... ...todo lo que hemos venido hablando antes en la primera parte de, de qué tipo de empleo hay... ...a qué tipo de empleo podemos acceder, qué significa pasar por el mercado del empleo... ...por qué estamos nosotras en situación de desempleo y hacia dónde queremos caminar... ...en, en ese camino, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan a darle vuelta y vuelta... ...y más debate y más reflexión y lecturas y no sé qué y no sé cuánto... ...y, y empiezan a... A articular una serie de, de iniciativas, llamémosle, en la ciudad de Vitoria a tal punto que consiguen que, que el transporte público sea gratuito para las personas que se encuentran en situación de desempleo, que Lusquera sea gratis para las familias en pobrecía. también articulan un, un encierro en la iglesia de Vitoria con una serie de reivindicaciones también sobre todo poniéndole el, el foco o no perdiendo de vista el empobrecimiento y la pobreza en la, en la ciudad de Vitoria ¿no? uh -huh. y eh, en ese proceso de lucha se dan cuenta que eh, presionando socialmente que poniendo el cuerpo en primera línea de batalla digamos van consiguiendo, van consiguiendo cositas y, y empiezan a enredarse con, con otras compañeras y van contando su propia experiencia ¿no? y eso hace que se venga caminando desde hace pues, 34 años. En su momento no se llamaba Baladre, era como la, la asamblea de, de desempleados de allá. Y para nosotras, digo así por curiosidad y, y dato, Baladre es una flor, ¿vale? Que es una flor que nace en la basura y que además es una flor venenosa, ¿no? Es muy bonita estéticamente, pero que si los animales intentan comérsela se llenan de veneno y que si tú la intentas arrancar de la tierra, como que se agarra más a, a la tierra, ¿no? Y es, es, tal vez como la metáfora de los colectivos y grupos de personas que venimos trabajando dentro de, de la coordinación. Y básicamente eso. Le invitamos. Nada más ni nada menos. Sí, le invitamos a, a que visiten la página web de baladre uh -huh. que son .org, ¿no? y ahí pueden encontrar quiénes somos, el programa de radio que realizamos semanalmente, ¿Sí? eh, todo lo que hemos venido abordando en la primera parte. Y bueno, eso. Eh, bueno, la verdad ha sido un gusto tenerlos acá en el estudio, eh, nosotras eh, desde Zumba La Turba hemos empezado a hacer estos especiales cuando tenemos esta, estas posibilidades de visitas así, que, con las que queremos compartir y escuchar también sus historias y no solo escucharlas nosotras sino poderlas multiplicar por, con esta posibilidad que es la radio y además bueno Eh, las nuevas tecnologías que nos, nos permiten después eh, haciendo otros círculos de, de multiplicación sí. así que bueno, eh, al menos hemos disfrutado mucho y les agradecemos eh, su participación y les dejo el micrófono también para que se puedan despedir contar lo que quieran, agregar, rectificar <risa> nada Muchas gracias por dejarnos compartir esta iniciativa y eh, por habernos ¿no? dejado este espacio para, para uh -huh. haber contado la situación en el Estado español y que seguimos en contacto, y si no, no somos nosotras las que vengan de allá, pues pasaremos por aquí, y si ustedes van por allí, pues uh -huh. tendrán un espacio. Yo me llevo la certeza de que otro mundo es posible, de que lo estamos construyendo entre todas, cada una en su territorio, y uh -huh. que eso me hace sentirme menos sola a veces cuando me atasco algo más en, en lo local, Y que está siendo una sorpresa y una alegría poder compartir con todas las compañeras que nos estamos encontrando durante el viaje. ¿no? Entonces, desde ahí, gracias por invitarnos a vuestro espacio. Uh -huh. Muchas gracias, lo mismo. O sea, las compas lo la han, la han dicho todo. Muchas uh -huh. gracias, un gustazo conocer todas las experiencias. Bueno, bueno eh, creo que ya nos agradecimos un montón. Así que, si la, la clavo está lista, eh, vamos a, a ir cerrando. Eh, son casi ya la una de... de De nuestro mediodía Por más que ya no es mediodía Le seguimos llamando mediodía Y ya tenemos un poco de hambre Vamos a pasar a la etapa del almuerzo Así que bueno Hasta aquí el especial de Zumba de la Turba Con eh, los, las compañeras de la Coordinación Baladre